...convertida la Conciencia, la Esencia, en una Criatura terriblemente vivida, más allá del bien y del mal, podrá posarse en el Sagrado Sol Absolut. Y, en ese Sol, nuestra estrella microcósmica conocerá todos los misterios del Universo, porque es bueno saber que en un lugar todo nuestro Sistema Solar resiste en la Inteligencia del Sagrado Sol Absoluto, como un instante todo. Todos los fenómenos de la Naturaleza se procesan dentro del instante todo, en la Inteligencia del Sagrado Sol Absoluto. Más perderá el éxito y volverá a la forma de impar. Ellos hermanos que escuchen este cassette deben abandonar el temor. En el próximo, a la vuelta del cassette, continuaré con estas explicaciones. Punto y aparte. de esta parte de escasez está la otra parte la otra explicación o explicaciones suficientes inevitablemente no basta decir deja de tener hay necesidad de eliminar el yo del temor, que se resuelve estrictamente, con el poder de la Divina Madre Kundalini Chaki, primero hay que analizarlo, comprenderlo, y posteriormente...